Perdóname, Vichy, pero tengo que seguir por la ruta del ajuste. Lo tengo a nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro. Te escuchamos, Maurito. Sí, exactamente, Juan Pablo. Muchas gracias. Bueno, eh, ustedes contaban lo del INTA, lo del INTI, ahora vamos a contar la situación que están pasando los trabajadores de Vialidad Nacional, porque hoy temprano escuchábamos al, a uno de los delegados gremiales, a Fabricio Cabral, Eh, contando lo que pasó ayer Pero también este, analizando algunas cuestiones Que tienen que ver con lo que pasa hoy Y lo que decidieron los trabajadores es eh, Trabajadores y trabajadoras de Vialidad Nacional Es realizar una asamblea general Para todos los trabajadores y trabajadoras Que se quieran eh, sumar Y lo están haciendo ahora en este momento Nosotros estamos en la vereda del edificio de Vialidad Nacional Aquí en el centro de Santa Rosa eh, Lo están haciendo eh, en uno de los salones de, Que tiene este edificio Y los trabajadores y trabajadoras están siendo acompañados por eh, delegados gremiales de, eh, por ejemplo, de la CTA de los trabajadores, también de ATE, de jubilados de ATE que vinieron un poco a apoyar la lucha, a dar sus pareceres de la situación y también un poco a, a darles contención a este grupo de trabajadores que ahora están en la incertidumbre y con la posibilidad de ser directamente echados del Estado Nacional por la decisión que tomó El, el, el presidente Javier Milei y por supuesto también Federico Sturzenegger el, el desregulador del Estado, lo que está haciendo es destruir todo lo que tenga que ver con organización desde el Estado Nacional. Eh, lo que se escuchó en este ratito de asamblea, porque no fue una conferencia de prensa, pues simplemente eh, escuchar a los diferentes expositores de esta, en esta asamblea de trabajadores, es que necesitan salir a la calle. Eh, estas estas situaciones se, este, se visibilizan en la calle, más allá de las reuniones y asambleas que pueden hacer los trabajadores dentro de los organismos justamente para cuidar el organismo, para cuidar el puesto de trabajo y para resistir. ...están pidiendo desde las organizaciones eh, de la CTA de los trabajadores... ...salir a la calle a reclamar, a contarles a la sociedad... ...el trabajo que está haciendo Vialidad, que es Vialidad no es solamente cortar el pasto... ...como se ha, este, lo han reducido por este último tiempo a solamente cortar el pasto de algunas banquinas... ...Vialidad Nacional es, un es, un, una, este, es una institución de más de 90 años en el país... donde ha pasado por diferentes situaciones, pero básicamente lo que ha hecho es cuidar eh, las, las rutas, que los trabajadores tengan este, la posibilidad de trabajar y sobre todo tengan los materiales y los recursos para hacerlo, pero esta, esta lucha se hace en la calle, se hace, se hace con los trabajadores eh, reclamando en las calles. Es por eso que el, digamos, lo que se ha dicho en este rato y sobre todo... Que han, han sintetizado es que todo esto hay que trasladarlo a la calle el reclamo y este los carteles y este y todo lo que se pueda decir que se haga en la calle que se haga visible para la sociedad ahí planteaban algunos este, delegados gremiales de eh, hacer un tipo eh, asamblea organizativa de los trabajadores pero también en conjunto con otras organizaciones que se quieran sumar al reclamo y lo que estaban planteando algunos trabajadores es la incertidumbre de saber qué hacen de acá en adelante una vez que se, una vez que se conoció esta, esta fusión o esta desintegración de vialidad nacional eh, en un rato seguramente cuando esta asamblea termine seguramente va a haber algún, algún vocero pero no va a cambiar en demasiado lo que, lo que han dicho hasta ahora Los trabajadores y lo que sí han dispuesto, se han dispuesto de una manera eh, bastante particular, han hecho una especie de media luna con todos los trabajadores y trabajadoras de vialidad y han dejado dos eh, sillas eh, vacías con dos figuras, eh, en este caso de Martín Arduin y Martín Maquieira, con una motosierra, es un dibujo que hizo eh, nuestro amigo y compañero Sergio Ibaceta. ...mostrando la, la, motosierra, la motosierra que ha utilizado Javier Milei... ...pero en este caso en manos de Maquieira y de Arduain... ...y les han dejado dos sillas ahí como este, imágenes de la complicidad... ...de haber cerrado eh, Vialidad este, Nacional por haberle votado la ley bases... ...al gobierno de Javier Milei. Así que esto es lo que está pasando en este momento en Vialidad Nacional... ...al igual que en otros organismos nacionales, están este, en una situación... ...muy pero muy crítica, muy angustiante... y de una incertidumbre total, sobre todo pensando en los puestos de trabajo. Después de esta, de esta asamblea, seguramente se determinará los pasos a seguir. Están pidiendo salir a la calle a reclamar y visibilizar todo lo que está pasando en este caso en Vialidad Nacional. Bien, Maurito, nos reencontramos cuando dispongas. Cómo no, hasta luego. Nuestro cronista exterior es Mauro Monteiro, en este caso de, con trabajadores y trabajadoras del área de Vialidad.